Gracias, Daniel. Pues sí, comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. ラッキーなオブザイオール Para ponerte en órbita. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Bienvenidos. Oh, oh, oh, oh, oh. Uy, lo que vamos a disfrutar hoy. Ricky g a t i l a Leo Garriga y Víctor Álvarez y Daniel r e l o v a que nos va a poner al día en el Boletín Puntual. Y por supuesto que sí, todos vosotros, claro que sí, la gran familia de Playkiss, que cada día es más grande. Hoy es el Día Internacional del Músico. Bien, luego te lo desarrollo. Pero hoy nos gustaría saber, y a colación del tema, cuál es esa canción que odias, pero que sin embargo te sabes de memoria. よろしくお a いしま a the floor. Boy, you can tell my lips, tell my fingertips, they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up. Tell your dog to b i t e my leg. Or tell your brother Cliff, whose fist can tell m e lip, he never really liked me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell, tell anything, anything you please, the self already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes, watch out for my mind, it might be walking out on me today. 「にまって」 Breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, b r e a k y heart, he mightn't blow up and kill this man. <laughs> Siempre fresca, divertida. ¡Ay! Los o c h Esto n t a e es k i e s m y l believe t t this night will never go Myself b e l i e v i n g this night will never go ¿Vais el lunes? ¿Como el tiempo? Pues aquí estamos para poneros las pilas. Venga, al mal tiempo, buena cara y a cantar al ritmo de p l e k i s Hoy, al menos, si llueve, no será por culpa nuestra. Y es que no siempre querer es poder. No todos los artistas son músicos. Alguno más que cantar berrea y en lugar de bailar, parece que le ha alcanzado un rayo. Aún así, el que hace lo que puede y lo que sabe no está obligado a más y no tiene por qué gustar a todos. Por eso, hoy, Día Internacional del Músico, queremos saber cuál es esa canción que odias, pero sin embargo, te sabes de memoria o no dejas de tararear. Hoy, con los amigos de Energy System, tenemos un altavoz para que escuches todas estas canciones que no te gustan. <risa> no, venga, para que escuches todas las que te gustan, que ya sabes dónde las ponen, ¿no? Por supuesto, aquí en XFM. <risa> v Ejemplos: n g a e el chichis champú, chichis mamá, la de los piojos. Esa en su momento no veas, ¿eh? el h e a s r e e l charlestón de las botas rotas, el me gustas tú y su exquisita poesía. Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien nos lo escribes en nuestras redes sociales. Te haces seguidor, seguidora y te leeremos el mensaje. Así que, dicho esto, y con un montón de buena música bajo el brazo, vamos a transmitirte nuestra pasión durante toda la tarde aquí, en tu show vespertino favorito.、Hello. ¿Estás q u e en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. Pero、en 1968, The Beatles publican el doble álbum The White Album. El disco no tiene nombre, por lo que se le conoce popularmente como el disco blanco de los Beatles. El disco es número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido, y será reconocido con el paso de los años como uno de los mejores trabajos de los de Liverpool. Fíjate, solamente en los Estados Unidos vendieron más de 10 millones de copias. En 2018 se reeditó, regresando al top 10 en Estados Unidos. Y en UK. Temas incontestables formaban parte de este álbum, como Back in the USSR, While My g u i t a r j a n l y Whips o el archipopular Obladi Oblada. It's on the Beatles! Bueno, y también tal día como hoy, pero、eh, en 1997 moría el cantante de Inex e S, Michael Hutchins, en Sydney, Australia, a los 37 años. El cantante se ha encontrado muerto en la habitación de su hotel, desnudo y aparentemente ahorcado por sí mismo para encontrar para hacer sexual. No se encontraron otro tipo de evidencias de su muerte. Inex e S, ya lo sabéis, fue uno de los grupos de mayor éxito en los 80. Y entre sus canciones, este, I Need You Tonight. Goddess moments, 21st century is yesterday. You can care all you want, everybody does, yeah, that's okay. So s l i d e over here and give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 Mejora tu estado de ánimo.、Oh, yeah. Esto es... pues... Where remember did you go? Back in the spring I, じゃあ。 La energía que impulsan tu e s p r i t u 83 Bor George y su banda ya sabes son Culture Club con esto Cama Cameleón Bueno son las 5 y 38 minutos una antes en Canarias llega vuestro turno play, play, Como todas las tardes en 15 FM. Para terminar el lunes en condiciones para acompañarte de vuelta a casa después del trabajo y hacerlo. De la mejor manera que sabemos, con la mejor música del mundo. En especial nos encantan los 80. ¿A ti también? Pues estás en el sitio correcto. Hoy es el Día Internacional del Músico y queremos saber cuál es esa canción que odias pero que te sabes de memoria. Lourdes, desde Almonacid. Hola chicos, soy Lourdes. De verdad que no es por manía el cantante. ¿eh? Esta de Soy Minero, Soy Minero. ¡Qué manía le tengo! Porque es que mi marido está todo el día cantándola. Y los seis años que nos llevamos, se nota. j ¿eh? a v í e esas canciones de antaño, como que no, no, no, no, no. A ver, Lourdes, ¿y no será que no pillas la indirecta? Igual está cansado de tanto pico y pala. Y ¿eh? lo que quiere es barrenar un poco más. <ríe> Enrique, desde Barcelona. Pues odio un poco la canción ¿Cuál? Beautiful del James b l u n t Porque cuando salió. Es que cada 20 minutos la ponían en la radio, Cada, no sé, poco e rato estaba sonando y al final, o sea, que la canción años después la escuchas y es bonita y tiene muy. ¿Sí? Y me la sé, pero es que me da rabia porque la, me, tanta repetición me hizo Me hizo borrar r e c e t a pero bueno, ahí seguimos. Vamos a ver, amigo, ¿y eso en qué radio te pasaba? Fíjate, menos mal que has cambiado aquí, í e Que esto en esta casa no pasa. レイキス。 Get lost. Cause you had a bad オ de o p o En nuestra rueda del tiempo, que la MTV, cuando empezó sus emisiones, tuvo el honor de poner como primer vídeo este v í d e o Kill e Radial Star, The f a g g l s Bueno, venga, vamos a jugar. Atención, pregunta: ¿qué canción es esta? Es barco a Venus de Mecano, e h pero mira cómo suena. f e esto tocado en directo con 10 músicos, 8 cantantes, 12 bailarines, color, espectáculo. Fíjate, ahora yo tengo puesta la web que es cruzdenavajas.es, porque por supuesto te estoy hablando del musical Cruz de Navajas Mecano Music, la musical experience. Y estoy viendo el teaser que hay nada más entrar en la web. Y oye, estoy alucinando, ¿eh? Es fantástico, qué puesta en escena, qué energía, qué maravilla poder escuchar, poder vivir y disfrutar, además con los p a s p e q u e s de la casa, si quieres, las canciones más alucinantes de Mecano. Como por ejemplo. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitran de a l f o m Que de y el para que ya pasó. Uno más 5分ぐらりも長い時間い時間帯 すっごい Song de Cher, una canción hecha a fuego lento. <risa> bueno, alcanzando prácticamente las seis, las cinco en Canarias, llega Daniel Reloba con el boletín puntual. Y luego. te hablaremos de uno de los grandes con su banda, Queen, y escucharemos Bohemian Rhapsody. Esto es Kiss.